lo bonito que hay en una vida entera ya te lo consigo nadie tiene todas las verdades ¿eh? nadie, pero a todos hay que escuchar y Javier Ackerman es uno de ellos y lo hemos eh, tenido en diversas ocasiones nos llena de sabiduría de conocimientos, de experiencia de diversión, de cuerpo y alma, otra vez en la Rosa de los Vientos Javier Ackerman, muy buenas, ¿qué tal?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 you yeah.